106.1, 24 minutos han pasado de las 11 de la mañana y nos vamos a meter en otro tema que es el cine en el día de hoy. Tenemos comunicación telefónica con Guillermina Pico, es eh, cineasta pampeana y está estrenando su última película en estos días en el cine Millennium de la ciudad de Santa Rosa. Guillermina, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González te saluda. Hola, ¿cómo estás Sebastián? ¿Todo bien? Muy, muy bien, un gusto saludarte en, en este viernes. Eh, y bueno, con ganas de, de preguntarte eh, de qué se trata la película, cómo viene esta, esta presentación para la ciudad de Santa Rosa. Dale. Antes que nada, eh, corregí una cosita que es en el cine Amadeus. Ah, bien, está bien. Eh, sí, es por el... las dudas me voy a llamar es el Milenium. Milenium, claro, es el que está en la calle Don Bosco, ¿no? Sí. Exactamente, sí. y Amadeus es el que está en la calle Gil. Exacto. Exactamente. Creo. Sí, no sé, sí, sí, sí. Es así. como sí. Con, las, con las calles de Santa Rosa, es, la la verdad. Así. Es así. Es... Me manejo con el GPS cualquiera. <ríe> bueno, pero lo importante es llegar. No, es ahí, Amadeus, es en la calle Gil, eh, esquina Alvear, creo que es la, la esquina. Eh, Guillermina, ¿qué, ¿qué nos podés contar de, de las películas? Bien, la película es mi primer largometraje, es una película... Eh, como en un tono medio de diario, y es como una especie de recorrido, es difícil de, de decir de qué se trata porque es un compendio de imágenes y de sensaciones bastante físicas en un punto y creo que la película termina hablando por acumulación y por su lenguaje como de cierta vulnerabilidad de cierto poder de la vulnerabilidad como preguntas alrededor de la identidad quién es uno, etc. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo te surge hacer esta película? Y La película me, encont me encontré de repente haciéndola un proyecto que empecé porque tenía mucho material que yo venía filmando por el mero hecho de filmar sin tener la intención de hacer una película con eso y en un momento empecé a montar quizás como influida por cierto cine que había estado viendo más libre, más radical un poco más estrolijo más, más vivo en el gesto Y, y empecé a, a montar un poco a ver cómo, qué me pasaba y me encontré con unas imágenes que me gustó mucho el contraste y, lo, y la relación que se armó entre ellas. Y bueno, y empecé un proceso como de dos años de montaje y finalmente nació la película así. ¿Es una producción independiente? Sí. Totalmente independiente. ¿Y cuánto tiempo te llevó filmarla? Bueno, como te digo, filmarla fue... No, no es un rodaje clásico de, bueno, quiero hacer esta película y se ruedan tantas semanas. Ajá. Fue material acumulado durante muchos años, que diría seis años, siete años. Eh, y bueno, eso fue un poco lo que sí fue el más el trabajo, fue editar, que fueron dos años. Eh, ¿Vos intervenís en todas las, en todas las áreas, en, los, en to todas las partes de producción? Sí, sí, la película es un proyecto muy independiente, muy... Personal. Personal, que filmé yo, escribí, edité, produje, eh, eh, ¿Convocaste a actores, a actrices para que participen? No, no, es un documental. Es, un, es todo documental, no hay actores. No hay ficción compuesta con, con escenografía y actores. Muy bien. Eh, y, y bueno, ¿cómo, cómo ves el, el resultado final? ¿Cómo, ¿Cómo la sentiste una vez que, que ya quedó finalizada la, la película, el documental? La película es, un, es una cosa muy viva y muy, muy eh, sensible y como la verdad que estoy muy contenta con las reacciones. Es una película muy privada en un punto que, que tenía como cierto pudor de decir, bueno, no, yo tengo la intuición de que la gente puede llegar a conectar, pero eso es algo que no lo sé, o sea, hay que ponerlo a prueba. El cine y las artes son un poco así, uno intuye que puede ser interesante compartirlo, pero el resultado es pero lo maneja. Y la verdad es que estoy muy contenta porque mucha gente que quiero y que admiro artísticamente y gente que, que no conozco, que simplemente son espectadores que van a ver la película, me están escribiendo y me dicen que la película les tocó, que es su infancia o que son sus imágenes. Entonces es como una rectificación de esa intuición que uno tuvo en soledad y de repente sentir que eso tiene eco. Y que, y que resuena en los otros, para mí es, es lo más lindo que hay. Uh -huh. ¿Es fácil hacer cine en La Pampa? Esa película es muy pampeana eh, pero, pero digo, ¿cuesta mucho poder realizar hacer, o hacer una, una producción de, eh, en, la, en La Pampa? Eh, o, ¿O no es tan complicado como por ahí puede llegar a aparecer desde afuera? No, la verdad es que hoy por hoy hacer una película es tener una idea y, y, y voluntad y organización y hacerla. La verdad es que da lo mismo si estás acá, en Perú, en Buenos Aires o quizás si estás en Buenos Aires tenés más amigos que te prestan cosas, pero yo esta película la hice con mi propia cámara y, y no, no es una película de estilo industrial. A ver, sí, sí, sí, depende del proyecto, depende de, de cada proyecto, tiene sus características de producción. Este tipo de cine que yo hice con esta película, la verdad es que puedes hacerla donde estés. Uh -huh. no, no, no te va a costar, te va a costar invertir tu tiempo y tu energía y tu amor, pero no creo que no la puedas hacer en ningún lado. Yo la hice en todos lados, digamos. Claro. Eh, ¿Ya venís eh, juntando material para un próximo, próximo documental, para una próxima película? ¿Venís armando alguna idea? Sí, estoy trabajando ahora justamente en el desarrollo de un proyecto que también se va a filmar acá, que se llama Las Galaxias. Eh, y bueno, estoy trabajando ahora justo en, en escritura y demás en Fundación Prova, que es una beca que, que hay tutores y desarrollo del proyecto y también, bueno, en privado y ahora me vine justo para investigar un poquito así que quiero aprovechar un poco para, para hacer algo de eso también Muy bien, bueno, eh, comentanos un poquito y, y bueno, aprovecho para, para invitar a, a todo el mundo a, a lo que va a ser la presentación de, de la película Bueno, los espero el sábado a las 20 horas en Cine Gomont para, para que veamos la película juntos. Eh, tiene mucho de, del paisaje pampeano y de la, de la belleza esa un poquito más brusca que tiene este paisaje, que es un poco ¿no? la pampa más, la pampa más pinchuda le digo yo, como esa pampa que, que tiene esos vientos y esa vegetación que a veces es un poco agresiva y que es hermosa, y eso me parece que se traduce también en nuestro carácter, de alguna forma, somos como medio pinchudos y medio áridos, pero también como con toda esa agua concentrada adentro, ¿no? como con toda esa emoción, pero más adentro, como que el agua está lejos. <ríe> Entonces me parece que es un poco metafórico y bonito de compartir, y los espero a que quiera venir, vamos a estar ahí presentando la película. Yo estoy acá y vamos a poder charlar y no sé, compartir un poco de la experiencia. Bueno, genial. Felicitaciones por, por esta producción eh, y a seguir, por supuesto, para adelante. Eh, presentación que va a ser este sábado en el Cine Amadeus, eh, Coronel Gil 31. Esa es la dirección ah. exacta. Eh, Guille, te, te, mandamos, te mandamos un gran abrazo y, y lo mejor para vos. Bueno, gracias chicos, un beso grande. Gracias, hasta luego. Guillermina Pico, cineasta pampeana, que estará estrenando su próxima película, su última película, este sábado, desde las 20 horas en el Cine Amadeus. Así seguimos en Radio Cracia por Radio Kermés en el 106.1.